De la Comunidad Kogi, Creación Primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas, solo el mar estaba en todas partes, el mar era la madre, ella era agua y agua por todas partes, ella era río, laguna, quebrada y mar, y así ella estaba en todas partes. Así primero solo estaba la madre, se llamaba Walchogan. La madre no era gente ni nada ni cosa alguna, ella era luna. ella era espíritu de lo que iba a venir, y ella era pensamiento y memoria. Así la madre existió solo en la luna, y en el mundo más bajo, en la profundidad, sola. Entonces cuando existió así la madre, se formaron arriba las tierras, los mundos, hasta donde está nuestro mundo. Eran nueve mundos y se formaron así. Primero estaba la madre, el agua y la noche. No había amanecido aún. La madre se llamaba entonces Nenulang. También existía un padre que se llamaba Katake Nenulang. Ellos tenían un hijo que llamaban llamaba pero ellos no eran gente ni nada ni cosa alguna. Ellos eran aluna. Eran espíritu y pensamiento. Eso fue el primer mundo, el primer puesto y el primer instante. Entonces se formó otro mundo más arriba el segundo mundo, entonces existía un padre que era un tigre, pero no era tigre como animal, sino era tigre en la luna, entonces se formó otro mundo más arriba, el tercer mundo, ya empezó a haber gente, pero no tenían huesos ni fuerza, eran como gusanos y lombrices, nacieron de la madre, entonces se formó el cuarto mundo, su madre se llamaba Sayaganella Yuman. Y había otra madre que se llamaba Disiseyuntana y un padre que se llamaba Saitana. Este padre fue el primero que sabía ya cómo iba a ser la gente de nuestro mundo y fue el primero que sabía que iba a tener cuerpo, piernas, brazos y cabezas. Entonces se formó otro mundo y en este mundo estaba la madre Enkwane Nenulang. -en Entonces no había cosas todavía, pero ahora se formó la primera casa, no con palos ni bejuco ni paja, sino de aluna luna, en el espíritu no más. Entonces ya existían Kashindukua, Noanase y Nagnaku. Entonces ya había gente, pero aún les faltaban las orejas, los ojos y las narices. Solo tenían pies. Entonces la madre mandó que hablaran. Fue la primera vez que la gente habló, pero como no tenían lenguaje todavía, iban y decían sai, sai, sai. Ya había cinco mundos. Entonces se formó el sexto mundo. Su madre era en Nenulan. su padre era Saichaka. Ellos ya iban formando un cuerpo entero con brazos, pies y cabeza. Entonces empezaron a nacer los dueños del mundo. Eran primero dos, el Bunkwase azul y el Bunkwase negro. Se dividió el mundo en dos partes, en dos lados, el azul y el negro. Y en cada uno había nueve Bunkwase. Los del lado izquierdo eran todos azules, y los del lado derecho eran todos negros. Entonces se formó el séptimo mundo, y su madre era Ahunjika. Entonces el cuerpo aún no tenía sangre, pero ahora comenzaba a formarse sangre. Entonces se formó el octavo mundo, y su madre se llamaba Kenyaje, su padre era Ahuina Katana. Pero cuando se formó este mundo, lo que iba a vivir luego no estaba aún completo, pero ya casi entonces había un agua en todas partes, aún no había amanecido, entonces se formó el noveno mundo, pero no había tierra aún, aún no había amanecido.